Materia reservada 2.0 Y atención a lo que os vamos a contar, por desgracia ocurre muchas más veces... Los terriblemente malos ¿eh? delincuentes eh, traficantes a veces tienen el permiso del poder para poder hacer lo que están haciendo. ¿A cambio de qué? Podemos afirmar, eh, podemos eh, preguntarnos, Fernando Roda, muy buenas. Lo que pasa es que la historia que vamos a contar es básicamente... Eh, es es, es, pero... no, no, básicamente lo que has dicho, pero luego tiene un final absolutamente mm, descorazonador. Es decir, es verdad que eh, vamos pero a hablar de personaje un personaje como del hay que muchos vamos a hablar, vivió como dios. Le, sí, sí, que le protegen como todo, pero sin embargo, el final es un final absolutamente entre comillas injusto. Eh, injusto en, con, entre comillas. Desde, Desde mi punto eh, de vista, eh, claro, eh sí. pero injusto porque tenía la protección de unos servicios secretos y la guerra entre esos servicios secretos de uno y otro país provocó su caída. Sí, lo que pasa es que eh, alguien que cometió eh, tantísimos delitos, al final, eh, está ahora mismo pudriéndose en una cárcel uh -huh. por eh, un delito Absurdo. que en realidad eh, es el que no cometió. Sí, sí <risa> Digo digo que eh, fijaros que en el, en el libro que nos da pie hoy para, para que recuperemos la historia, que es un libro de David López Canales que se llama El traficante La asombrosa historia de Monser Alcazar de la esfera de los libros eh, nosotros vamos a contar la historia y vamos a recuperar de este libro en su momento cuando llegue a la historia un episodio que es el que demuestra el final de esa historia del que, del que eh, os estoy diciendo pero Para poner énfasis en lo que estabas diciendo, hay una definición de, de López Canales fantástica que dice que eh, Monser Alcazar era orgulloso, soberbio, millonario, con mansión renacentista y aires de grandeza. Presumía de ser conocido en todas partes y de poseer contactos en infinidad de países y que durante años se creyó intocable. Es hoy un hombre, solo, enfermo y aislado. Vale. Él vivió la mayor parte de su vida en una localidad en del sur de España, en Marbella. Efectivamente, él llega a Marbella en un momento en el que todavía Marbella no es eh, ese, ese territorio de multimillonarios, que, que eh, digamos luego luego llegó ya con la época de Gil y todas estas cosas ¿no? eh, él eh, llegó cuando aquello era un, más o menos entre comillas un, un erial a él le gustó y a él y ahí se instaló pero en aquel momento cuando él llega ya era es decir eh, él llega a finales de los 70 principios de los 80 él ya era un eh, narcotraficante es decir que estaba metido, le habían detenido, le habían acusado de dedicarse al, tra al tráfico de hachís, al tráfico de heroína. Él ya estaba en el tráfico. Con razón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, no, por supuesto. Digo que acusado quiere decir que ya, que no era una cosa desconocida. Que, que tenía antecedentes. Que vamos. tenía antecedentes, efectivamente. Era un eh, traficante de armas. Por lo tanto, como ocurre, suele ser un delito a que acompaña a los traficantes de armas, el blanqueo de dinero. Y luego, digamos, más allá de todo este tipo de delincuente, pero unido a ello, era un militante a favor de la causa palestina, y cuando digo militante, era un militante fervoroso de la causa palestina, y luego mantenía unas relaciones fantásticas, fantásticas, iba a decir de p madre, Con el servicio secreto sirio, porque él es, es sirio. Uh -huh. Y mantenía, eh, eh, cuando digo mantenía esas relaciones, quiere decir que apoyaba al servicio secreto sirio. ¿Pero trabajaba para ya. ellos o no? Sí, sí, sí. Mant digo que trabajaba. No estaba en nómina, pero uh, él se, eh, le, ha le hacía servicios. Sí, a él, a él las nóminas de los que estaban en eh, nómina. Claro, sí, sí, y al sí, revés, claro. le, eh, eh, el servicio secreto sirio le, le daba, por lo tanto, él llega a Marbella y ya tenía todos estos eh, antecedentes. Y él se instala en Marbella... Y no creáis que le dicen, oiga, ¿usted dónde va? ¿Qué, ¿Cómo se va a instalar en, en Marbella? No, no. no le, él... le ponemos baldosas, baldosas nuevas, La, la alfombra roja, la ¿no? Con, Casi. Un, con, un, con un pequeño paréntesis. Más o menos en la etapa en la que él llega, llega otro tipo. Sí, solamente por mencionarlo, pero es muy importante para recordar de qué estamos hablando. Un tipo muy importante que se llama Adnan Khashoggi. Mm -hmm. claro. En lugar de ser sirio, es de Arabia Saudí y él estaba súper protegido en todo el tema del tráfico de armas, en todo este tipo de negocio oye, y llega a Marbella igual que él, y se instalan y, y bueno y haciendo pues, negocios los dos, vamos con, con todo, con todo lo, la jet que, tan, que se hace tan famosa en aquel momento ¿no? la policía española y el servicio secreto se pelearon porque estuvieran más cerca de él eh, que lejos, ¿no? bueno Aquello fue, aquello fue, bueno, parte de lo que tú eh, has dicho en el, en el arranque. Cuando tú tienes un personaje que es que está en todos esos mo momentos delic delincuenciales Y que está relacionado con, también relacionado con, con determinados poderes ocultos, porque eh, los, eh, los palestinos en aquel momento eran la OLP, era el Frente de Liberación de Palestina, eran eh, lo, los sirios. Entonces, interesaban y interesaban mucho. Y se pelearon por él la policía y el servicio secreto. Y aquí me gustaría decir. Que hubo dos policías que tuvieron una relación súper estrecha con él. Policías muy conocidos... Se, uh, al menos uno, el otro también, pero uno muy conocido por todos nuestros oyentes, que era José Manuel Villarejo. No me digas también es está decir, en esto. no me lo Villarejo. puedo creer, pero Villarejo, qué edad tenía en ese momento. Pues es que apuntaba maneras ya. Claro, es decir, ya era el gran contacto que de la policía con él lo llevaba a Villarejo y lo llevaba otro policía. Gar Enrique García Castaño eran los dos que mantenían una relación con, con él y cuando hablo de relación en aquel momento la relación policial era nosotros necesitamos determinados favores y determinadas cosas y, este o sea, y a cambio de eso, a cambio a de eso le barajas. permitían eh, traficar y hacer sus cosas es, es, es, porque traficaba oye queremos detener a fulanito porque eh, no le vende es. su misil Eso es. Y, y no, y sobre todo porque muchas veces él eh, estaba en muchos nego eh, negocios delincuenciales, que me ha salido esto y me ha gustado la palabra. <risa> y entonces eh, jugaba a como hacen todos estos personajes, a muchas barajas, es decir, uh -huh. está en unos negocios a su favor, luego vende a unos, luego se lo vende a otros y tal. Pero cuidado, que entró el Servicio Secreto y el Servicio Secreto no solamente quería eso, sino que hubo en esta época por poner un ejemplo de lo que hacían, eh, es que el director en aquel momento del CESID, ahora CNI, era Emilio Alonso Manglano y, Man, y Emilio Alonso Manglano, que fue un, un gran director, sobre todo al principio, eh, le encantaba mantener relaciones con, con, con los demonios de la época uh -huh. eh, con la OLP, con el servicio secreto sirio. ¿quién creéis que hizo de intermediario para que Manglano se relacionara con los sirios, Monser claro. al casar. Sí. Pero es que también en aquel momento, que sabían que se llevaba también y que estaba en España, porque todo el mundo lo sabía, el servicio secreto francés en más de una ocasión eh, se encontró con uno de sus ciudadanos secuestrado, creo que era en Líbano, ¿y a quién le, pedió, le pidió que intermediara? al Servicio Secreto Español para que se lo pidiera a Monser Alcázar claro. y ese ciudadano francés quedara en, en libertad. Eh, libertad. Revisemos lo que revisemos, eh, me refiero a acontecimientos importantes, aparece su nombre en algún momento, eh, acontecimientos importantes de la historia. Vemos el 11S, ahí aparece en alguna ocasión Monserga Casar. El 11M, ahí aparece él también. Vemos eh, ETA, ahí aparece él también. Aparecen tantas cosas, incluso en el Iran Gate, en Iran Contra. Yo eh, yo alucino por colores, ahí, ¿no? Es decir, son de estas cosas que de repente... Yo llevo muchos años investigando a, a, a, a Monche Alcázar y solamente puedo decir que, en, eh, que me puedo creer que algo hay de esto, porque sí, porque muchas veces dice, este está en todas partes. Simplemente diciendo que la Comisión Tower, que estudió en Estados Unidos, que investigó el tema del escándalo Irán-Contra, que os recuerdo que fue en eh, el, el hecho de que eh, se vendiera, de vender armas, A, a Irán que era el gran enemigo el gran demonio de Estados Unidos les vendieron armas para conseguir financiación para pagar a la contra nicaragüense esa operación que fue un verdadero escándalo ahí aparecen dos traficantes de armas uno Monser Alcazar y el otro Andan Khashoggi Los dos residentes en Marbella. Los dos residentes en Marbella y, lo, y, y Monser Casar. Pero es que luego aparece el Aquile Lauro, con a, a, Abu Abbas. Pero a, casa, a le gustaba más la cámara, aparecer. Eh, a Casar era un poco más reservado, ¿no? Sí. Eh, el, Creo, ¿eh? Sí, sí. Que... Era más... Era, también porque... Eh, y más rico también, eh, uno era sirio, no lo tanto, el Porque no tanto. Porque uno tenía. era sirio y otro era de Arabia Saudí, uh -huh. Uno hacía los negocios que favorecían, porque Monser Alcazar favorecía Siria, pero los negocios de Adam Kasogui era eh, favorecían eh, digamos que una parte de sus negocios los hacía con Arabia Saudí Arabia Saudí es otra cosa digamos, sí. era otra cosa de, de esto, con lo cual él era parte de nuestros aliados estaba más occidentalizado claro. sí, sí, sí. más Todas esas, por lo menos esas de cara al escaparate. Cosas, ¿no? Pero fijaros, porque en todos estos años, Monse Alcázar llegó a tener, eh, por ejemplo, pasaporte argentino. pasaporte argentino quién se lo se lo dio? Pues obviamente el presidente eh, el presidente argentino. ¿Y por qué se lo dio Menem el pasaporte? porque le ayudó en unos negocios que fueron muy investigados por los periodistas de investigación de Argentina, que fue la el desvío de armas para la guerra de, para Croacia cuando estaba prohibido, ¿no?, que ahí hubo todo un escándalo del gobierno argentino. Y entonces, ¿a quién contratan para, para esas armas? A Monser Alcazar. Y se hacen íntimos amigos, antes dicen que estuvo eh, liado, no, no sé si es verdad o no, con la hermana de... de con de la Menem. cuñada de Menem pero Menem le Joder, dio es que personaje, eh. Menem le dio el, el, el pasaporte la argentino claro, claro por la, algo sería eh por claro, la, que la, se lo que la, pre por la pregunta es a quién no ha vendido armas este hombre a la CIA bueno, ahí ahí bueno. entra ahí entra a jugar algo que es eh, algo que yo creo que fue absolutamente determinante ¿no? el final de de, de este hombre que trabajaba para todos los servicios secretos pues, sucede cuando Eh, le piden, dicen, llegan a él gente del, del FBI, la CIA, la DEA, y le piden colaboración. Oye, ya que estás en un mundo en el que digamos que vendes a todo el mundo, tú te enriqueces, que haces ese juego, ayúdanos también a nosotros. Y a ellos son a los únicos a los que al casar les dice que no. Le insisten y dicen que no. Y claro. Esto se lo dicen cuando um, Estados Unidos le odiaba. Estados Unidos lo odiaba porque eh, aquí el en Lauro murió un ciudadano estadounidense, porque eh, estaba con, con tráfico de armas, estaba con todo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero intentan que al gobierno español que se lo entregue. Es decir, que el gobierno español coja... Eh, ya, por ejemplo, en el año eh, 1987, el Ministerio de Interior Español le prohibió vivir en España porque decía que era un delincuente internacional y tal, y estuvo durante tres años que no podía vivir en España. Yo no me lo creo mucho esta historia. Si es así, otra cosa es que no viviera. Pero bueno, le duró un poco de tiempo. Y el gobierno español no aceptó eh, entregárselo. No lo aceptó. O sea, y que el gobierno, Todos los gobiernos españoles, ¿eh? eh no, no hablamos no, claro. en, de uno u otro, de un otro claro, color. Claro, claro. Eh, trabajó para todos y con todos. Este hombre no tenía ninguna ideología. Claro, no, no. Esto era, era Siempre con todos. Claro, y les ayudaba. Y les, eh, en toda... Fijaros, que hacerle favores a, lo, a los franceses en un momento en lo que ellos nos ayudaban en el tema de ETA, pues tú les hacías favores y al final te, te, yo te pago esto, yo te hago esto, claro, yo te hago sí, esto. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Él no quería colaborar con ellos. El gobierno español no quería entregarle y entonces montaron una operación que sí me gustaría daros algunos detalles que es muy importante para entender lo que pasa, son detalles que cuenta David López Canales en el, su libro El eh, Traficante es la operación legado de la DEA la DEA decide pueden inventarse pretextos ¿no? íbamos a por Abu Abas, que era el del Aquile Laura, no, al final ni Abu Abas ni nada eh, en 2006 montan una operación y esa operación consiste básicamente en eh, uno de sus colaboradores, eh, Samir ...o Chaimi. Eh, ...que vivía en el Líbano... ...que era palestino... ...se hace pasar por... Oh, ...porque tiene un negocio... ...y quiere que... Mm, ...él le venda armas... ...y entonces... ...habla con Alcazar... ...se reúnen en Beirut... ...y le dice lo siguiente... ...atención... ...todo grabándolo... ¿eh? ...que tiene... ...un comprador de armas... ...un comprador de armas... ...para el gobierno de Nicaragua... ...y le dice que en realidad... Eh, Nicaragua es, es falso que eh, son armas que van a ir a las FARC y que se utilizarán contra Estados Unidos y que ¿por qué? Porque Estados Unidos tenía en Colombia helicópteros eh, operando, ¿vale? Entonces, era ese era el cebo, pero grabado para que él lo supiera para eso. Y entonces Sí, para que luego no lo negara. Eso es. Y entonces luego fueron haciendo todas las operaciones y le mandaron a Marbella a, a, a supuestamente los dos tipos que iban a comprar las, las armas y esos dos tipos que eran confidentes también de la de la DEA se reunieron con él se llaman Luis y Carlos y tal se reunieron con él en su casa y nuevamente grabaron en su casa eh, toda la operación que iban a hacerlo entonces Alcázar eh, eh, aceptó, ahí yo creo que eh, Villarejo falló o García Castaño alguno de los dos falló porque él eh, no conocía a estos intermediarios y pidió a la policía española que le Eh, esto es buenísimo eh pidaba a la policía española que los identificara Jolines. y no pudieron identificarlos no pudieron identificarlos o Todo... no quisieron no sé no sé esto es un rela... esto está en el relato entre comillas, no bueno total que ya llega un momento en que eh, primero la DEA ya ah, se había saltado las normas no de legalidad, pero que pero sí las normas de comportamiento es que eh, ningún servicio secreto puede actuar en un país ajeno sin avisarlo uh -huh. aquí actuaron sin avisarlo uno dos que raro que la DEA hiciera eso ¿no? sí, sí, sí, sí clarísimo vamos yo no me, bueno, me lo puedo la ni la DEA querer, ¿no? ni la CIA no están acostumbrados a intervenir no, en el no, extranjero no. con lo que respetan las leyes y las normas sí, sí Son estupendos. ¿no? Es pues una pequeña licencia. Que, pero que eso es muy importante para lo que voy a decir, porque eso es una actuación ilegal eh, en suelo español. ¿eh? Pero es que luego, cuando, cuando van a detenerle, ellos dicen no. No, que no le detengan en España porque España es muy problemática. Aquí hay justicia, hay juez, aquí hay, jueces, ¿eh? aquí hay Eso estos, eso que lo decide otros... que no le detengan en España. No, no, la propia DEA no ah, quiere detenerlo en España. Ah. Y entonces monta una operación en un país en el que no tiene problemas, en que cuando le tenga se lo manden inmediatamente. O sea, lo controlado ya. Ese país es Rumanía. Hablan con los rumanos, hay problemas están en Bucarest, pero al final este ya se mosquea, no lo hace. No intentan en otros países nada. Y entonces al final dicen, bueno, lo vamos a tener en Marbella. Y dice, bueno, en Marbella no vamos a detenerlo en Madrid. Y entonces eh, consiguen toda la trampa y detenerlo en Madrid, una orden internacional, la Policía Nacional le detiene en el aeropuerto de Barajas, y etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el, la historia contada eh, acaba el 13 de junio de 2008, que es extraditado a los Estados Unidos, y el 20 de noviembre de ese mismo año, que es condenado por un tribunal federal a 30 años de prisión. Aquí, Hay que dejar claras algunas cosas. Una, los problemas de la extradición. Wikileaks, por citar la fuente. Eso te iba a decir porque aparece también ah. en los documentos de Wikileaks. Es decir, eh, para ser importante hay que estar en dos cosas. Villarejo <risa> tiene que estar relacionado contigo de alguna forma y estar en los papeles de Wikileaks. Y él está en las dos cosas. Claro, y los papeles de Wikileaks, que sabéis que es, por hablar en lenguaje popular, fotocopias de los documentos originales, Nos cuentan que el embajador Edua de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, estuvo presionando al ministro de Asuntos Exteriores moratinos, al ministro de, de justicia eh, que lo he perdido el, el Mariano Fernández Bermejo, a los fiscales, a los todos les estuvo presionando para que les entregaran lo antes posible a Monser Alcázar. Y eso, a pesar de que, al ser un delito provocado, al ser un delito provocado, la justicia española no debería haberle entregado. entregado porque eso no es un delito que se admita en eh, España. Por eso decía al principio que era un, eh, un hombre que había cometido todos los delitos, pero que al final le habían pillado por algo absolutamente injusto porque no se le debería eh, haber entregado alguna contraprestación harían, me imagino los estadounidenses para que al final españa cediera eh, no, no lo sé lo que sí sé es que la justicia española conocedora de la de la justicia americana eh, les exigió dos cosas antes de entregarlo primera que no pudiera ser que no fuera condenado a muerte Sabéis que el que envía es el que pone las condiciones. Y luego la segunda condición no se la pensaron muy bien, o los americanos fueron muy listos. La segunda condición es que si fuera, si iba a ser condenado a cadena perpetua, no fuera de por vida. Fantástico. <risa> Fantástico. Sí. Fantástico, porque tenía, tenía 64 años. Sí, y le sí. pusieron 30 años solo. Quiere decir que cuando cumpla 94 o 95 años podrá eh, salir. salir en libertad si es que historia. aguanta eh, la, la, el, el temón, ¿no? Con esto respondes a un mensaje que no se hace con medida Rosavento, es una pregunta a propósito de esto que comentabas, y entonces, ¿por qué delito está preso? Y Rosa nos menciona una serie en la que teóricamente no aparece, te, pero digo teóricamente, pero seguramente está detrás, eh, cuéntame. También está en Cuéntame, ¿no? Está en Cuéntame, digo bueno. sí, yo, también tiene que estar bueno. por lo menos en los hechos que se cuentan en Cuéntame. Bueno, bueno, no, no lo sé, pero pero la verdad es que no he visto nunca Cuéntame. No, no. <risa> pero <risa> ya ahí me has pillado, es... me has Si sí, está en la historia de España, está Alcázar. Yo, y yo, por como, supuesto... Que... Homeland y cosas así, sí, sí, así, pues... sí pero... <risa> en Brinkibat, seguro. Por cierto, hay un, caso, hay un caso parecido que nos puedes comentar, que es el de Hugo Carvajal. Sí, bueno, este es un caso que ahora mismo está en, en... está ocurriendo y que me gustaría que analizarais lo que ha ocurrido. El jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo eh, Carvajal, ha sido detenido y está pendiente de extradición, por una orden ha sido detenida por aquí en una España orden, eh, detenido en España, por una orden de Estados Unidos que pide su extradición ¿de qué le acusan? le acusan de introducir droga en el país en colaboración con la guerrilla colombiana de las Farc igual que al otro, con las Farc ¿eh? ¿qué es lo que dice eh, ¿qué es lo que dice Hugo Carvajal? Dice que él eh, nunca eh, eh, ha colaborado con esos y que lo único que pretenden es eh, llevarlo no por los delitos que ha cometido sino por la información que tiene que es lo, que, lo mismo que pretendían con esto y que él se anegaba a colaborar con Estados Unidos. Cuando llega a, eh, Carvajal a España y eso lo cuenta él eh, reconoce que es colaborador de los servicios secretos españoles Y que cuando llegó a España, fueron al aeropuerto a buscarle dos agentes de de, con nivel del servicio secreto. Que fueron a buscarle a, a, a la pista de aterrizaje, con un coche, para que nada más bajar, llevárselo ahí, eh, a su casa. Y que le dieron un pasaporte, eh, él habla de pasaporte legítimo, quiere decir... Ay, que le han hecho legítimos. un pasaporte con otra identidad, un pasaporte ah, español vale, vale. con una identidad... Que no es la suya. Que no es la suya, pero que se hace para personas especialmente buscadas. Es decir, Hugo Carvajal colabora con el Servicio Secreto Español, ayuda al Servicio Secreto Español, pero ahora le acusan de, eh, de no sé qué cosas, de, de, de introducir en el país un avión con cinco atribuye a Carvajal, lo voy a, a decir textualmente, el intento de introducir en el país un avión con 5,6 toneladas de cocaína, pero que no llegó a entrar, que ah. eh, tuvo un problema mecánico en México. Oy, es decir, oy, oy, oy, oy. No no llega, pero había la intención. Una es duda. Decir, más o menos estamos hablando de lo mismo. Que Una me. duda. Se supone que los servicios secretos estadounidenses o lo hacía tal también intentaron, igual que al eh, ficharle para que les diera información. Pues yo sospecho de que eh, han intentado eh, conseguir la ayuda de él, no estoy seguro, pero no me extrañaría absolutamente nada. Él prefirió colaborar con, con, con España y entonces pues ahí está, en la cárcel pendiente de extradición.